cuentos de hadas españoles el libro de la selva hace mucho tiempo en un lugar de áfrica vivían todos los animales bajo las sabias leyes del bosque había una tribu de humanos que vivía muy cerca de allí una noche el tigre cojo del bosque Shir Khan decidió entrar en el pueblo a cazar atacó el pueblo con fuertes rugidos Y el chacal, que era su compinche, lo acompañaba. Mientras atrapaban a un hombre, Shirkan saltó sobre la flor roja, rugiendo cada vez más fuerte. Raksha observaba lo sucedido sentada fuera de su cueva con sus lobeznos. Este tigre cobarde cazando a los más débiles, los humanos. Después de todo, está cojo. ¿Cómo podría cazar a un ciervo? Solo tiene una pata quemada. Los rugidos se detuvieron y una vez más se hizo el silencio en el bosque. Mientras estaban hablando, los lobos vieron cómo los arbustos se movían. El padre lobo se preparó para abalanzarse. ¡Un cachorro humano! El bebé se había escapado del pueblo y llegó gateando hasta la cueva de los lobos. Me quedaré con él y lo criaré como a uno de mis lobeznos. Lo llamaré Mowgli. ¡Raxa, no creo que la manada acepte a un cachorro humano! Los convenceré. Tabaki estaba oculto tras la cueva y le contó a Shir Khan lo del cachorro humano. <risa> Shir Khan se acercó inmediatamente a la cueva. ¡Ese cachorro humano es mi presa! ¡Entrégamelo ya! Lárgate, cojo cobarde! ¡Es mi hijo! ¡Y no te atrevas a tocarlo! Shere Khan, que se había herido en el fuego, se marchó de allí tras comprobar la ira de la madre. Un día ese niño estará bajo mis garras y mis dientes. Al día siguiente presentaron a Mowgli a la manada de lobos. Tras un largo debate y con el consentimiento de Bagheera, <ríe> la manada aceptó a Mowgli. Bagheera y Balú le enseñarán las leyes de la selva. Debe regresar a su tribu cuando sea adulto. Mowgli creció en la selva aprendiendo el modo de vida. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Balú le enseñó toda la sabiduría de la selva. Le enseñó el lenguaje animal. También le enseñó sus cosas favoritas: coger miel y pescar peces. ¡Aú! ¡Aú, aú! Aquila le enseñaba a defenderse y como él mismo había sido criado por un humano mantenía a Mowgli unido a esa parte humana recordándole que un día tendría que comportarse como un ser humano enseguida Mowgli le cogió cariño a la selva sus hermanos lobeznos no lo querían mucho pronto se hizo amigo de todos los animales de la jungla con el paso de los años Aquila, La líder de la manada de lobos no podía cazar como antes. Shirkan decidió aprovecharse de esa debilidad. Jóvenes lobeznos, es hora de que lideréis la manada. ¡Sacadle el cargo a Aquila! ¡Entregadme al cachorro humano Os seguiré cazando en vuestro territorio! ¡Y no os dejaré ni un hueso que comer! Los lobos jóvenes le pidieron a Aquila que abandonase su puesto. Sois unos cobardes si entregáis a Mowgli a Shirkhan. Acepto abandonar el liderazgo, pero solo si dejáis que Mowgli se vaya. Bagheera se enteró de la reunión. ¡Mowgli, es hora de que le enseñes a Shir Khan su lugar! ¡Es hora de luchar! Pero, ¿cómo puedo luchar solo contra él? Toda la manada está ahora con Shir Khan. Ve al poblado humano y consigue la flor roja. La flor roja los ahuyentará. Será mejor que abandonen la selva ahora y viva con mi especie. Mowgli abrazó a Bagheera y a Baloo y lloró por primera vez en su vida. Enseguida Mowgli se quedó dormido en la barriga de Baloo. Todos se quedaron dormidos en el bosque. Unos monos vieron a Mowgli y se los llevaron. Esos monos eran los animales más alocados de la selva y vivían sin normas. Cuando Balú y Bagheera se despertaron, pensaron que Mowgli se había marchado al poblado. Los monos llevaban a Mowgli por los árboles de la selva. De repente, vio a Chill, el milano en el cielo. Mowgli le dijo en lenguaje de pájaro que informara a Balú y a Bagheera de dónde lo estaban llevando los monos. ¡Oma, oma, oma! <risa> ¡Cierra el pico! ¡Es otro truco! ¡Queremos aprender todos los trucos! ¡Pronto gobernaremos la jungla si aprendemos a controlar a todos los animales! Gil <risa> le contó a Balú y a Bagira el secuestro de Mowgli ¡Vieron a Mowgli en las moradas frías! ¡Que es una ciudad abandonada en la selva! ¡Esos monos son astutos y peligrosos! No podemos luchar solos contra ellos. ¡Debemos pedirle ayuda a Ka! Convencieron a Ka, la serpiente, para que les ayudara. Todos fueron a las ruinas. Los monos escondieron a Mowgli debajo de una bóveda gigante. Primero entró Bagheera para destruirlos. Mordía y se deshacía de los monos, pero había tantos que pronto los superaron en número. ¡Escóndete en el estanque! Ya me encargo yo de estos locos. Badu empezó a lanzar monos por todas partes, pero enseguida se vio superado en número. Todos los monos se sentaron en su barriga y le mordían. Apareció casi seando. Todos los monos se asustaron y subieron a los árboles. A la bóveda donde habían escondido a Mowgli y lo liberó. ¡Uh! ¡Qué carne más deliciosa! ¡No, no, Ka! ¡Aparta la vista de ese niño! Ka soltó a Mowgli. Después se puso a bailar, hipnotizando a los monos y se los llevó con ella. Creo que mi lugar ya no está en la selva. Debería abandonarla pronto. Mowgli se despidió por última vez de Bagheera y de Baloo ...y partió hacia el pueblo. Los habitantes al principio tenían miedo de Mowgli. Este niño viene de la selva. ¡Podría ser un impostor! Podría embrujarnos. Parece un niño inocente. ¿Por qué pensáis esas cosas de él? Ven, niño, te quedarás conmigo. Enseguida Mowgli se acostumbró a la vida del pueblo... También aprendió a hablar. Le dieron un trabajo, cuidar del ganado. Sus amigos Bagira y Balú solían encontrarse con él en las montañas. Pero un día su hermano Lobo Gris fue a reunirse con él. La manada tiene problemas. Shirkan ha decidido matar a los lobos uno a uno. Vosotros decidisteis entregarme a Shirkan. ¿Por qué ahora debería ayudaros? No tenemos la misma sangre, pero nuestra madre nos crió como hermanos. ¡Debemos vengarla! ¿Qué? ¿Madre esta? Murió peleando contra Shere Khan. Vino a la cueva preguntando por ti, pero ella no dijo ni una palabra. ¡Es suficiente! ¡Le daré su merecido a Shirkhan! Mowgli, subido al lomo de uno de los búfalos, llevó a su ganado al cañón donde se escondía Shirkhan. Cuando llegaron al cañón, se les unió Aquila, la auténtica líder de la manada. Llevaos una parte del ganado, yo llevaré la otra. Shirkan quedará atrapado. Como habían planeado, dejaron que el ganado saliera corriendo hacia Shirkan. Todo el cañón empezó a temblar con aquellas profundas pisadas. Shirkan oyó el estruendo de los cascos y miró de lado a lado intentando encontrar la forma de escapar. Pero las paredes del cañón eran firmes y no había modo de escapar. El ganado seguía corriendo con virulencia, resbalando, tropezando y cayendo sobre Shirkan. El toro lanzó a Shirkan al lobo. Los búfalos le pasaban por encima. No era necesario correr más. Se había acabado. Era el fin de Shirkan, el enemigo del pueblo y de la jungla. Mowgli le quitó la piel a Shirkhan y se fue a la colina de los lobos Al ver la piel de Shirkhan en los hombros de Mowgli, todos los lobos aullaron triunfantes Aquila fue honrada con el liderazgo y Mowgli abandonó la selva Enseguida Mowgli averiguó que Mesua era su verdadera madre En el bosque y en la jungla todos vivieron felices para siempre